Cantan como sus hermanos el fervor americano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 y la violación de los derechos humanos en Argentina, Latinoamérica y el mundo. Empezamos el programa con el estallido de la atención médica pública y privada. Aunque esta resguarda algunos lugares para ellos, la élite. ¿Cómo es posible que el IPS de San Bernardino con 93 camas y todo puesto este con todo lo que tiene un hospital privado de primera necesidad, pero este es del Estado, es de los que abonan, es decir, de los asociados y no del Estado. Haya sido desalojado y no permiten su ocupación por los enfermos, tiene todos los servicios en óptimas condiciones y más accesorios innecesarios para el hospital. Pero también hay que tratar el tema de los servicios del Estado Nacional en manos de las Fuerzas Armadas porque no están en otro planeta el hospital militar está vacío y desaprovechado el hospital San Jorge vacío el hospital de Limpio vacío y cerrado cuartel del Eximefor de Mariano Roque Alonso vacío y en algunos otros como el regional de Itagua vacío Hay lugares, hay lugares desaprovechados. Se nota la falta de recursos humanos y profesionales. La dirección política del Ministerio de Salud es deficiente. Den un paso al costado. Mientras tanto, el senador Riera tiene UTI en privado con el seguro VIP que le pagamos a todos los altos funcionarios y congresistas. Es una verdadera burla que solo haya 655 camas UTI para un país con 7 millones de habitantes. Más aún, que nos endeudaron fuertemente con la supuesta intención de equipar hospitales y dotar de más camas, accesorios, medicamentos y vacunas. Nada de nada. No hicieron absolutamente nada más que llenarse los bolsillos. De la atención en el plano educativo lo trataremos con más profundidad en el programa que viene, porque es otro rubro que, si no fuera por maestros y profesores, más los profesionales de gabinete y las y los auxiliares, se viene abajo como Castillo de Naipes. Tal es la situación crítica de la educación en todos los niveles y más si nos atenemos a la educación a distancia, donde quedó en muy alta la vocación de las y los docentes con los que cuenta el país. Un ejemplo que también pusieron los médicos, enfermeras, auxiliares y profesionales conexos. Esto nos lleva a poner en serio cuestionamiento todo el sistema económico y político neoliberal que se implementa en el país ...y que nos lleva a un callejón sin salidas viables... ...pero del que son parte importante... ...los que se han dedicado a llenar sus bolsillos... ...con la salud, la educación, las vacunas... ...los resguardos del país y su infraestructura... ...que hace agua por todos lados... ...por lo que es imperativo que llevemos al país... ...hacia una nueva legislación jurídica... ...que modifique la tenencia de la tierra una renacionalización de la banca pública, un nuevo ordenamiento jurídico, político y económico de la salud, la educación y la cultura popular, el derecho inalienable a la vivienda única, familiar, que no pueda ser vendida ni alquilada por un término de 20 años. La tierra cultivable debe terminarse con los latifundios, y lotear los predios para la agricultura familiar familiar o cooperativa y la entrega prioritaria de los territorios ancestrales a los hermanos indígenas. Toda acción criminal que hubiere ocasionado daños y o víctimas debe ser pagado por él o los ocupantes ilegales de los mismos así como la cárcel sin derecho a libertad condicional para los guardias armados de ganaderos y sojeros principalmente. Toda tierra ocupada por extranjeros a 50 kilómetros de la frontera deberá ser entregada al INDER para su loteamiento en favor de los campesinos sin tierras, en todos los casos con una condición de hierro. No son tierras comercialmente aptas por 25 años. Y por sobre todas las cosas, reemplazar a todos los funcionarios del Poder Judicial. Los funcionarios políticos en todo el Estado, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Todo el personal del Estado Nacional en comisión, con servicio en todo el territorio nacional por un tiempo no mayor a los dos años. Renacionalización y autarquía ...para todas las empresas de servicios públicos esenciales... ...y las empresas estratégicas del país. No reconocimiento de las deudas privadas y públicas... ...hasta que una auditoría pública se pronuncie Moratoria de pagos de deuda por un lapso mínimo de cinco años. Auditoría especial de todos los ingresos y valoraciones patrimoniales... ...de los funcionarios políticos y de carrera en la función pública desde su ingreso a la fecha. Hagamos lugar con premura a las demandas populares. Dejemos de lado los colores y busquemos resolver antes que castigar. Busquemos la verdad y nunca la venganza. Los que sean culpables de delitos contra el patrimonio, las personas, los bienes públicos y privados o colectivos, tendrán su castigo pero busquemos generar confianza y respeto. Dejemos que los que viven del odio se cocinen en su salsa. La memoria, la verdad y la justicia son el mejor abono para construir una verdadera y pujante sociedad democrática, incluyente de trabajo, estudio y paz. de marzo pasado fue el día internacional contra la discriminación racial y tiene su razón de ser en que el 21 de marzo de 1960 se perpetró la masacre de Sharpeville en Sudáfrica en ella murieron y resultaron heridas cientos de personas que protestaban de manera no violenta contra la ley de pases del régimen autoritario racista de la apartheid. Este sistema ideado por una élite que representaba solo el 20% de la población promulgó leyes que impedían el sufragio de las poblaciones negras y su participación política en cargos públicos y en el comercio. Organizaban la segregación geográfica y de los espacios públicos y prohibían prohibían los matrimonios entre grupos. El régimen de la apartheid persistió en Sudáfrica durante 45 años, desde 1948 hasta 1993. La ley de pases fue un método utilizado para tener un mayor control de los movimientos de resistencia y fue derogada hacia 1986. Hasta esta fecha se habían encarcelado y movilizado a zonas empobrecidas a más de 15 millones de personas. Para apoyar las, las comunidades en resistencia contra la discriminación en todo el mundo, la Asamblea de las Naciones Unidas declaró este día el Día Internacional de la Eliminación de la Democracia de la Discriminación Racial. Y nosotros tenemos bastante que hablar sobre ese tema de la discriminación racial. Porque nosotros acá, en nuestro país, tenemos una clara discriminación contra grupos etarios, principalmente de los compatriotas indígenas. Y a ellos no solo se los persigue no solo se le saca la tierra que se sabe que ellos viven fundamentalmente de la tierra de los de la del, este, del manto verde que se les todas las la, la, eh, las vías de agua que tienen eh, se le tiran venenos se les ensucia el agua para que no la puedan tomar, es decir, se destruye su medio ambiente para sacarlos de ahí y si se puede morir mejor. Entonces todas esas cosas nosotros la tenemos, no tenemos que irnos afuera, lo tenemos adentro y eso, todas esas cosas las tenemos que terminar, tenemos que dejar de lado nosotros, Esa actitud que viene de la época de la colonia. No podemos seguir alimentando esa porquería. No podemos seguir teniendo ese doble discurso permanente que por un lado los levanta porque son su cultura, su idioma, es parte del pueblo paraguayo. No podemos... Eh, cambiar eso porque es, nos sale a nosotros es decir nosotros tenemos algo de ellos fundamental que es el idioma que es la música porque la guarania proviene del pueblo y, el, y ellos son una parte importante y tenemos que defenderlos en todo lugar Ellos demuestran todos los días que tienen una gran capacidad, que son parte de nuestro pueblo, que son parte de la educación en, las, en, en la sanación de, nuestro, de nuestra gente. Nadie más que ellos conoce tanto de la flora y la fauna de nuestro país lo que ellos conocen es impresionante y eso lo tenemos que utilizar en beneficio de toda la sociedad, no es posible que ellos estén vagando por ahí porque no se les permite entrar en su tierra, porque no se les permite tener su casa, porque se los echa de todos lados, ¿con qué derecho? ¿Con qué derecho vienen a echar a nuestros hermanos? Tenemos que salir a defenderlos.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 de las más de 400 personas desaparecidas durante la dictadura de alfredo Stroessner. Llamanos e informate. La toma de sangre es gratuita. Los datos son confidenciales. Yayo GK, Yayo Topago. Bueno, vemos este, los compatriotas que van llegando de todos lados. Vemos que se ha abierto, por suerte, el, el pase a, a ahí en Villa el los compatriotas que van llegando de distintas partes del Chaco y que se van concentrando en Chacoí y en Remancito, realmente ahora están pudiendo llegar y es interesante escuchar a los compatriotas eh, que van llegando y que realmente explican un montón de cosas. Eh, realmente es importante que tengamos en cuenta que todas las partes del país es uno solo. Que tenemos la la importancia que te, que tiene esta situación. La importancia de saber que estamos peleando por mejor educación, mejor salud, mejores condiciones en la vivienda, por trabajo, por infraestructura, por sacar el país adelante y salir de hace 100 años porque estamos en vez de ir para adelante parecemos cangrejo Buen día compatriota oñepe me peneinota ni gómez acá remancito la rotonda de remancito de Villa Ayer ah pero oye prepara tenia carpa oñe encarpada ave con cabecera puente remanso de juive ave ...a 500 metros del Puente remanso ...de la cabecera... ...a ver, a, ver, oe, oe, y... Y, y, entonces, ...a los diputados de Japón... ...o ya popular... ...o ya no hay la gente... ...y mi mía... ...yo vamos a ver... ...porque es la Paraguay... ...belleja... ...lleja Paraguay... ...belleja... ...yañen Corrala... ...yañen de Reisá... ...yañen de Zapatú... ...yañen de Bolsillo... ...y mi mía... ...entero... <regresgroans> ...yañen de Minguela Plaza... ...yañen de Burecó... ...pepe lo mío... ...yañen de Coatacumbú... ...yañen de departamento gente eh, escuela de Corremacito gente de lo 17 departamento ahí guape todo en asentamiento como sea asentamientos hay arruinado la ñande gente de fuera porque los politiqueros fuera de turno Londisu chorro, los gobernadores fuera uh, o promesea la gobierno nacional uh, o promesea a la gente pe uh, o ha documentada y terreno entonces la gente Ha arruinado la gente porque ko lucha de interés nacional, interés de nuestra República del Paraguay, naikatoi oprimado. ...por el interés particular... ...de que Ñandé y Potajá... ...y ni lú, ni Potajá... ...documento bien de Tierra de Guá, ...porque la finca no es, es una tierra... ...mala vía... ...o en Iguagua ya poderá, o, o, ...ese misterio de Defensa Nacional... ...ajasense sea ininguir fuera... ...paraguayo a paraguaya... ...ya acojaba a esa huáhuá... ...gente inútil... ...o en con cabeza ...como dirigente... ...asentamiento huáhuáhuá... Así que... Dicho pero cada lado, um a schöneUnione. Então, getanísticas. Do чуть de pesquisa. Do uniformezas no nhiều penj Emergency Pe HARAeee. Dicho de chunas. Dicho de 육 circulares no sé faig weilsen. Dicho de Вы es que Qualcomm el rutto. Duas fechas en forma intermitente las que tiendes estancat yes. Dicho de pues, seguridad. de aquí Y 너 se remanso la veo para la paraguagua va a aprender y mi mi ya a remancito puente remmanso es muy interesante ver como los jóvenes se van imponiendo que acá no hay partidos que acá lo que hay es un deseo de terminar con este sistema de prebendas un sistema de mafias y que volvamos a tener la posibilidad de que todos los paraguayos vivamos en, en este país y no tengamos que andar dando vueltas por el mundo porque a, a cuatro gatos se les ocurre que ellos son los dueños del país no podemos hacer, seguir aceptando que haya dueños del país Tené, es nuestro país es de nosotros y nuestra juventud demuestra claramente que está decidida a recuperar su futuro. Nosotros tenemos que salir a acompañarlos, estar con ellos y hacer todo lo posible para que estos jóvenes tengan una posibilidad a futuro. Entonces, me gustaría que escuchen a este joven estudiante de Canendillú que le explica a otros policías porque ellos están en la calle. Muy interesante su su intervención. Le le dije, para, para, qué es eso? Eso es qué, qué sirve? El derecho del paraguayo, ¿dónde está? Yo no le yo anda ahí, pues me da, ahí me da ahí, estaba ahí Como le dije, mi papá es uniformado, mi papá es policía nacional. Mi papá está trabajando, está poniendo roles. Ahora eso doy y voy. Mi papá es jefe la en la subcomisaría. A me hagan un deyuc. En ningún momento me digan, a mí que sea Lucha por tu derecho. Yo soy estudiante. Estoy luchando por mi derecho. Estoy luchando por mi futuro. Porque quiero que el Paraguay el día mañana pueda mejorar. No, pero estáis que algún día aprender a ir a aprender a familia. No, pero algún día aprender familia y a la O sea, estáis que ahora se a ver los turos, calle. Te estáis que yo tengo que aprender a la familia todos Esos 10 minutos son muy poco nosotros, nosotros nos estamos haciendo el mal. Nosotros queremos que la gente sienta no como para que nos puedan unir a nosotros. No para, para, para que, el, no. para que el, el hijo de puta del presidente es denuncie. Eso lo estamos buscando. ¿no? Esa lo estamos ¿Qué? buscando. Todos los días nos manifestamos pacíficamente. Pero, ¿qué se consigue? Nada no se consigue. Nosotros no queremos pleito con ustedes. Si es por respetar y te uniforme, no como hay. Pero y nunca ay, se ha llegado a darme respeto en momento, pero también nosotros necesitamos es. ese apoyo a ustedes. Obrero y yo sé que ustedes nos pueden. Es un necatí, pendej, manifestado en diez. Por algo emocional, no hay catúl, uniforme, me lo quieren Pero ahora ya pues ya situación, poco distante, pero lo único que usted el momento estamos necesitando de los policías, de los, de los militares. Estoy contigo, ahora pues ya pues quan ni pot hi se buku ongwan no waina dereraku mi aro pura heibo o sepy ape ikatuve uba ajahe o a seru we polava ajuhuru maba dereraweruba yebo tinya kwensa Piro uwa ne ahongwe mi. Rohma inde segi, ta bey pukuewa a renonde i katuhaguay cha se renduce no babe anyendu ka. Sapu aheshanu kukarya ykuera nderoga pe uwa, romuecovia seba. Ana nyanyimai. ...de ...de Sara ...no ajena el juez... ...el ...hablemos de algo... ...que no es muy conocido... ...pero que evidentemente... Eh, ...le ha traído... Eh, ...gran cantidad... De, ...de ganancias... ...a un selecto grupo... Eh, ...de... ...de contratistas del Estado es la minería no metálica. La minería no metálica se refiere a todos los cursos de aguas, eh, que, como los ríos, y ese es un bien común que despierta delirios en unos y dolores en otros por la biodiversidad que acogen y las múltiples posibilidades que representan son para los pueblos fuente de vida, alimento, identidad y memorias, mientras para la industria representan poder, ganancias, control territorial y de mercados. ¿Cuáles son los costos ambientales, culturales, comunitarios e identitarios que significan estos proyectos? ¿Quiénes se benefician de estas actividades? ¿Qué entendemos por metodología? ...minería no metálica. Estuvimos estudiando bastante este tema. La minería no metálica es la extracción mecanizada... ...de materiales y agregados para la construcción... ...mediante explotación de canteras... ...entajos o lechos de cauces. Para esto, se opera mediante concesiones... ...las cuales se entregan por un plazo X de años prorrogales por otro X más porque acá en el Paraguay de esto prácticamente ni se habla pero mueve muchísima plata también existen las concesiones temporales para municipalidades para explotar materiales que obligadamente tendrían que ser utilizados exclusivamente para obras públicas y sin embargo las empresas trabajan esas esos materiales en los pequeños cursos de agua y en los medianos y en las canteras y, y trabajan ellos, se llevan, se llevan permanentemente, se llevan este, las ganancias y no habilitan, oponen, oponen un poquito en los municipios cuando cuando hay necesidad, si no no le dan bola a nada. Para las concesiones de cauce de dominio público, se entregan tramos de máximo de 2 kilómetros y una a una misma persona física o jurídica. Puede realizar este la extracción de los materiales teniendo dos concesiones de ésta en un mismo cauce. Sobre el proceso de extracción, usualmente en la evaluación de impacto ambiental se establecen las condiciones de explotación, con tasas de extracción diaria o mensuales. Los materiales se extraen con maquinaria del cauce y son transportados a centros de acopio para su procesamiento y transformación en los diferentes productos, sean estos cemento, arena, grava o piedra de cuarta, quinta, etcétera, según su dimensión final. Todos estos productos se usan para la construcción de infraestructura, sean edificaciones u obras públicas como carreteras. De esto también los vamos a ir preocupando de averiguar bien porque esto es planteado desde la posición desde las eh, prácticas internacionales en nuestro país están tan eh, pequeña la, el sistema de concesiones y está tan este, integrado a la mafia de los contratos que es Tenemos la impresión de que es una situación bastante diferente a lo que es en el resto de, de los países en los cuales se trata este tema. Pero vamos a volver sobre ello y queríamos abrir esto para que ustedes entiendan por qué esa pelea feroz que tienen los grupos para los las concesiones. Muy bien. Bien, vamos a, a tratar un poco el tema internacional latinoamericano que es el que más este, nos viene golpeando ahora y en ecuador en estos días nomás se viene la segunda vuelta y realmente el domingo pasado se vio en él en el debate este, entre los dos que quedaron para la segunda vuelta, o sea, Andrés Arauz, por la lista 1 y vaya a saber por qué lista otra el banquero Lazo. Es decir, que son dos posturas totalmente distintas. Un profesional que se dedica a estudiar y a, a capacitarse, se ha preocupado realmente, que ha hecho una propuesta enorme conciencia Eh, todas las preguntas las contestó con mucha con mucha altura, mientras que el banquero Lazo eh, me parece que se va a tener que preocupar eh, de ver cómo devuelve los 450 millones de dólares que su banco se llevó afuera. Porque realmente se vio, este domingo a la noche, se vio que para el banquero Lazo su situación es cada vez más precaria. Y por eso el domingo de la noche en el debate público demostró su poca preparación con relación al candidato Andrés Arauz, que reemplaza a Rafael Correa en el puesto para presidente, ya que este fue inhabilitado con infundios que se cayeron luego de que se cerrara el tiempo para presentar candidaturas. Toda una demostración de debilidad del gobierno pro-oligarca de Moreno al que Lazo acompaña hasta ahora, por lo que podemos considerar que el 11 de abril será un contundente triunfo de Arauz Rabascal. Perú, que también está en pleno proceso electoral, con fuertes presiones del Pentágono norteamericano para que las fuerzas de derecha se unan y cierren el paso a las izquierdas, y que gane nuevamente un gobierno proclive a entregar los recursos naturales a las transnacionales. Todavía no hay más que un pelotón, nadie se desmarcó, seguiremos el derrotero de lo que pase en el Perú, que es muy importante que sean derrotadas este, la gente como la hija de Fujimori, Keiko, que está muy muy, eh, como se dice, cuestionada por sus actividades contra, eh, contra lo, la, el interés de los peruanos. Nicaragua. Es impresionante eh, el altísimo sentimiento nacionalista revolucionario en el país centroamericano las excelencias con que el gobierno del comandante Daniel Ortega y su compañera vicepresidente Rosario Murillo han tratado el tema de la infraestructura de salud y la prevención con la construcción y equipamiento de más de 80 centrales de bomberos voluntarios con el mejor equipamiento posible, la infraestructura hospitalaria con más de 40 salas de primeros auxilios y ocho grandes hospitales de agudos. Con insumos de alta calidad y médicos de prevención y de carreras médicas hacen a Nicaragua un bastión de salud comunitaria. La extensión explosiva de los sistemas de telecomunicaciones y audiovisuales con gratuidad para primarios, secundarios y universitarios en el uso del servicio de Internet da un salto de calidad a toda la este las funciones que en un Estado solidario, democrático, inclusivo, hacen para que puedan crecer en conocimientos y valor del trabajo, atendiendo a la alta cobertura médica que los resguarda. Asimismo, el reconocimiento a las tareas preventivas y su cobertura durante y después de los huracanes que los castigaron duramente ...y que les costara unas pocas vidas por suerte. Así que realmente este Nicaragua, que también en junio creo van a, a tener elecciones... ...y donde mantiene un 60 y pico por ciento de, de apoyo el comandante Ortega... ...que se presenta nuevamente a elecciones. Por otro lado, El Salvador... El salvador es un caso eh, donde realmente la gente que pensaba que este joven esté armando en bukele iba a ser este algo distinto eh, no no puede creer lo, todo lo que está lo que ha estado pasando en en este, el salvador donde Este hombre pasó por encima de todo, eh, rompió internamente con los sectores que lo acompañaron y fortalece su organización, pero también permite a los israelíes a ir ocupando espacios en las empresas del Estado. Sí, está entregándole a los israelíes las empresas del Estado. Hubo elecciones en El Salvador donde ganó, entre comillas, el actual gobernante Armando Nayib Bukele. Lo que vamos a comentar es lo que no dijo durante la larga cadena nacional. Y vamos a tocar una partecita nada más porque realmente si... No me puedo acordar todo lo que lo que no ha dicho. No dijo que para obtener este resultado se saltó las reglas del juego democrático, se pasó la ley electoral por donde no le da el sol y utilizó recursos del Estado para mantener una campaña proselitista en solitario durante casi dos años. Es decir, siempre estuvo en campaña. Mientras que los demás partidos no pueden hacerlo, porque está prohibido? No dijo que los gastos en publicidad, su incremento desmesurado, constituye una verdadera ofensa para los miles de salvadoreños desempleados o al borde de la quiebra. No dijo que el proceso electoral fue tan fraudulento como su resultado final, en el sentido de que el partido de gobierno, el más votado, dispuso de recursos gigantes gigantescos. Me hizo recordar como un calco a la nr Partido Colorado en manos de los mafiosos, frente a los otros partidos que fueron liquidados aún antes de la competencia al negárseles la deuda política, es decir, los fondos para que puedan trabajar más o menos a nivel todos igual no dijo que esta práctica amén de anticonstitucional es ajena a la democracia y muy cercana a la dictadura no dijo que se robó el FODES puesto que su este su gobierno hasta el día de hoy no ha sido capaz de explicar dónde está el dinero correspondiente a ese rubro no dijo que dicho robo, el del FODES, además de constituir en sí mismo un monumento, eh, un monumental acto de corrupción, fue clave para fraguar el fraude hacia el partido oficialista de nuevas ideas. Vaya con las nuevas ideas. No dijo que que el resultado electoral del 28 de febrero costó la vida de varios adversarios políticos, la persecución de otros y el encubrimiento sistemático del Ejecutivo para dejar impunes a los culpables. No dijo que se ha valido de la difamación como arma, de la vulgaridad, de la configuración de estructuras delictivas, la red... ...con el fin de mantener bajo acoso digital a los opositores. Esto vendría a ser los trolls. ¿no? Como los conocemos nosotros, ellos lo, le dicen la red. No dijo que ha prostituido a los sindicatos... ...de modo que no sean garantes de los trabajadores... ...sino leales a un presidente ebrio de poder. No dijo que la Policía Nacional Civil ha sido desnaturalizada y sobornada desde el Estado, para que deje de obedecer a las leyes de la República. Un dejo que lo mismo está pasando con las Fuerzas Armadas. Y vamos a parar acá porque la verdad que con este hombre este, se puede se puede estar horas, horas hablando de este, de este tema. Y como realmente estamos... Eh, Ya más o menos llegando al final, este, vamos a volver con esta gente. En cuanto a los compañeros compatriotas ajaguríes que están en, allá en el, en el norte de África eh, luchando por la liberación nacional, verdaderamente está muy bien, están... Eh, Ahora con el apoyo irrestricto de prácticamente toda la Unión Africana ellos han exigido a las Naciones Unidas que se pongan las pilas y que este cumplan este las eh Las funciones que, que tienen ellos están desde el 90 y pico y en realidad han, este nunca se han cambiado los eh, los funcionarios y los soldados de naciones unidas están prácticamente los mismos y trabajan más para las empresas y para para las empresas saqueadoras este, que para eh, equilibrar los tantos en el sahara y este preparar las posibilidades de hacer el, este la la votación por el cual se decidirá si se quedan los zahauríes con marruecos o forman definitivamente parte todos de la República Árabe Democrática Zahaurí. Bien. Ahí vamos. Sí. Bueno. Hay quienes luchan por la tierra, la cuidan y la riegan, le dan todo su amor es el sustento de los pueblos, trabajo y alimento, es emancipación Y hay quienes meten su veneno y explotan al obrero y al campesino Y como su poder se acrecienta, si no hay explotaciones, no habrá revolución Hay quienes luchan por la escuela creyendo que el presente está en la educación Porque nos viven machacando, repitiendo un esquema fiel a la producción De este sistema que te explota, para que le trabaje de hoja a tu patrón Por eso, como dicen en Cuba, ser culto es el camino a la liberación Hay las que luchan por su vida y para que algún día el mundo sea mejor Porque el maldito patriarcado las calla ahí en su cuerpo y está a Y hoy nos enseñan que esta lucha hay que darla en la calle y abriendo el corazón Y repensando nuestros actos, caminando el rumbo a la desconfusión Entonces vamos a cantar en la calle bien fuerte gritando al gobierno Nunca más, basta de femicidio con santo chau obreros peleando con Día a día trabajando en la calle Juntando aquel cartón Para ganar esos dos mangos Porque si me te encanio Mira qué notición Son la portada de los diarios Tenía 13 años, robo y mató Entonces que vayan todos presos Quédate bien adentro, mira televisión Hay una lucha en cada calle, en cada colectivo, en cada comedor Y si la unión hace la fuerza creemos la conciencia de la organización Porque entender que tus problemas no son tan solo tuyos, son una conducción Este estado que te oprime mata a tu policía fáciles de quienes quieren lucrar con nuestra ignorancia, es primordial luchar por una educación digna, sin docentes no hay futuro, todas las causas son nuestras, todos somos Joana Ramallo, Diana Zacayán, Pali Alcorta, Daniel Solano, Luciano Arruga, Rafael Nahuelo, Santiago Maldonado, Julio López. Nuestra lucha no se divide, las calles son nuestras. Como dije, estamos llegando al final. Ayer finalizó una visita de organismos de derechos humanos por la situación planteada por las criminales actitudes humanas de la FTC, de las Fuerzas de Tareas Conjuntas en el Norte, y el apoyo político que recibieron por parte de Emborito Abdo y su gobierno de traidores a la patria. De los vendepatrias que han acordado con el apoyo implícito de HC, de Itaipú, y todo lo que ello significa para el futuro mismo del país. En la próxima semana este, vamos a a tratar este tema vamos a tenerlos a los al compañero pablo pimentel y este vamos a, a ver todo este tema de, de lo que ha pasado de lo que ellos han visto y cuál es la situación que va directamente vinculada a naciones unidas porque esto no, no queda en el en el plano regional. Esto va directamente a la denuncia internacional y a la exigencia de la aparición con vida de la persona, de la jovencita, que se llevaron este, secuestrada, de Elizabeth eh, Oviedo eh, Villalba. Así que realmente... Eh, creemos que es muy positivo que se hayan este, que en este ambiente, en este ambiente de movilidad social hayan venido a exigir nuevamente que aparezca con vida y que se sepa que pueda llegar el equipo de antropología forense de Argentina, que es el, uno de los más capaces del mundo, que pueda llegar a revisar a las chiquitas argentinas asesinadas acá, esas dos chiquitas de 11 años, y se pueda definir esto, aclarar, porque hasta ahora todas las Fuerzas Armadas son criminales. Toda la policía está sospechada. Entonces tenemos que definir qué es lo mismo que planteárselo a nivel político a los colorados. Hay muchísimos colorados que son honestos. Hay que sacar a las mafias y entonces vamos a tener otra clase de país. Así, de esta manera, también podemos volver a poner las cosas en orden y terminar con la militarización en el norte porque le hace mal al Paraguay le benefician al Brasil y a todos los delincuentes brasileros que están en el Paraguay y este perjudican al Paraguay a los productores, a los campesinos a los compatriotas indígenas así que todo esto te tiene que terminar de una buena vez nos encontramos la próxima semana porque hoy realmente hemos estado caminando y con las Madres de Plaza de Mayo y con los compañeros de Memoria, Verdad y Justicia, articulando con ellos del Congreso a Plaza de Mayo. Realmente una jornada de movilización donde se plantaron árboles y también se movilizó la gente para no dejarle las calles a la derecha. Un abrazo.